Sí, l o puede ser un segundito nada más, que ahí la, está recibiendo el, el saludo de muchas、eh, compañeras que están aquí, este, saludándola por la, por, por la emoción de, de hace un segundo nada más,、eh, pero para, para decirlo, bueno, Cielo,、eh, un, un segundito nada más, justo que conversábamos con, con, con Pesati respecto bueno, de lo que es el, el planteo por. Por bajar a e j a h u e l g nos perdimos la parte del c e r e s o Contanos qué, qué va a ocurrir hoy hoy también aquí en la casona, como importante. Esta casona, bueno, ya lo dijeron todos,、eh, se logra que sea un sitio histórico, se recupera el edificio gracias a la gestión de Eduardo Balchicironi, h、uh -huh. compañero, amigo querido y, y bueno, y militante y víctima del terrorismo de Estado, porque estuvo secuestrado, desaparecido y después preso. Durante la dictadura cívico-militar logró sobrevivir y, a pesar de todo lo que intentaron hacer para silenciarlo,、eh, como tantos otros compañeros, siguió、eh, luchando por los derechos humanos. Bueno, falleció hace diez años y, y esta casa e x i g e en buena parte por sus gestiones junto con otros, porque siempre es en, en colectivo.、Eh, y un árbol que, que era un árbol muy querido y la historia es, es familiar y es muy personal. Pero bueno, que también hay un cerezo en su casa y que se llena de frutos y que siempre son compartidas、eh, esas cerecitas ricas que para otros son tan caras. Bueno, para nosotros son caras en, en los afectos, en los amores. Fue plantado un primer cerezo en el 2010, cuando se inaugura la casa por la memoria. Y ese cerezo se murió, el primero. Se murió, yo creo que simbólicamente, por la falta de cuidado permanente, como falta de cuidado permanente de nuestros derechos. Se murió por la desidia de los gobiernos que no son capaces de regar estos derechos y protegerlos como corresponde. Y acá estamos nosotros、eh, para volver a plantarlo y para venir a regarlo y para seguir regándolo. Y si se vuelve a morir, lo vamos a volver a plantar.、Eh, como, bueno, un poco fue la invitación de recién. Y lo haremos al atardecer cuando la savia reposa,、eh, como tienen que ser las, los cuidados cuando uno habla de derechos humanos, ¿no?、Claro. Que no tienen que joderle la vida a nadie. Estos carteles son hermosos. Están muy bien. Ahora, si por adelante ponen un cartel y por atrás plantan un enemigo interno, la gendarmería en lugar de proteger al pueblo lo persigue y, y lo asesina,、eh, nos educan desde los medios hegemónicos de comunicación para que creamos que eso está bien y que es un acto de protección, estamos muy jodidos. Es como plantar el cerezo al sol y eso no le hace bien a nadie. Muchas gracias, s i l o Gracias a ustedes, otra vez, hora, una vez más, por todos que están siempre. Bueno, a qué hora va a ser lo... Ah, y es una sorpresa. Todavía no lo organizamos porque tenemos que ver cuándo baja el sol, conseguir las cosas, ver. a el... más o menos Atardecer, atardecer cuando baja el sol.